Si se acabara mi respiración Si se escurriera el metal de mi Como mis pies no pudieran caminar Si se me fuera la inocencia no cuencia Para субтитров